8.5 Hacemos Más Vale Magazine Silvia Barajobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Liri Jueves de 18 a 20 Citricarrat 88.5 así como cómo No es, es para nada complicado. Tal, no, no, no, no, haga, no, no, es no. un lío de número, no se puede. No, nene. Sí, se puede. Se Ay, puede. No, no, <risa> Estamos jodiendo estas es no, buenas tardes, no, estas es no, más vale, más así. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les va? Bien, en un sentido bien, Óscar. Sí. ¿En sí. otro? En otro. No. No. no. no. Preocupados. Muy preocupados, preocupados. muy sí. muy preocupados sí. y Y vale la pena que le comentemos esto uh -huh. a nuestros oyentes. Yo antes de salir se me ocurrió en casa, sí. después de terminar de trabajar, se me ocurrió eh, encender la tele mientras me tomaba un café con leche, o Oscar. Ajá, sí. Y en 3, 4, 5 canales estaba la misma noticia, que era la orden del juez de... Ahí está Ebe sí. de Bonafini sí, sí. en la pantalla. El juez el, se llama Martín. De Giorgi, Martínez de Giorgi, Martínez de Giorgi. No se olviden, pero si le caen en el juzgado de él, llevan a depender. Bueno, una orden de, de este juez de detención de Ebe de Bonafini, una mujer de casi 90 años, pero además un símbolo, más allá sí. de las disidencias sí. ideológicas que uno pueda tener con ella, o yo por lo menos las tengo, uh -huh. y las, eh, la ruptura que hubo en la organización uh -huh. de Madres de Plaza sí. de Mayo que determinó esta agrupación, uh -huh. y la otra que es la línea fundadora. No más allá de estas diferencias, eh, la asociación Madres de Plaza de Mayo es un símbolo sí un sí. verdadero símbolo y fue atropellar a un símbolo es como atropellar uh -huh. cualquiera de los otros símbolos que tiene un país sí. o que tiene el nuestro sí. es de una torpeza de una torpeza política uh -huh. terrible sí, sí, sí, sí, sí. yo eh. creo que si sí. no, no, no no está saliendo yo, yo te estoy te estoy viendo pero no está saliendo espera ahora te escucho por el aire Ahí está. yo estoy y a ver decime algo, bien Silvia. Bien, ¿vos? Bien. Sí, sí, Veo que estás enojada también. También. Sí, somos varios no, los no, enojados. No, sí, pero más que enojada lo que estoy es preocupada porque eh Ajá. es como bien. una situación que una y uh -huh. otra vez son situaciones o acontecimientos intimidantes, uh -huh. Oscar, uh -huh. intimidantes hacia la población en general, sí. ¿no? Sí. No hacia un determinado grupo porque no creo que esto tenga cierta discriminación, es una intimidación repetida uh -huh. que va como increyendo, sí. por otro lado, uh -huh. de la misma manera que creo, esta es una sensación uh -huh. mía, como que va increyendo también el malestar eh, social que sí. uno percibe eh, en distintos ámbitos, uh -huh. en realidad, sí. eh, va increyendo además una actitud positiva provocativa uh -huh. de parte de algunos funcionarios del gobierno actual. Eh, todo esto es preocupante. Todo esto es preocupante sí. porque la conflictividad social uh -huh. puede ir en un crecimiento muy, muy exponencial y no sabemos cómo termina esto, Oscar. Sí. No sabemos. Yo creo creo algo muy parecido a lo que vos creés. Eh, primero hay una provocación sí. eh, con los dichos de los funcionarios que no tienen filtro, los tipos los tipos dicen los que se le, se le ocurre y lo largan ahí porque están acostumbrados a decir lo que piensan, que están acostumbrados a mandar desembosadamente como lo todo. venimos diciendo sí, sí, sí, jueve sí, sí. tras juevas. Eso choca con el humor de la gente y otras van también por los símbolos, porque por qué porque eh madre de de Plaza de Maya está muy unido al Kirchnerismo y están contra eso eh, eh, hablamos el otro día del Centro Cultural Kirchner cambiaron, ya es el Centro Cultural del Bicentenario le quieren poner, pero no pueden. Eh, delante en la entrada pusieron el lema del Kirchnerismo era de la patria es el otro. Y el, el lema que pusieron con luces en la entrada es nadie es la patria, todos lo somos de Jorge Luis Borges. O sea, en contra de que... son todos pequeños detalles que te están te están diciendo que la cosa viene pretenden borrar pretenden borrar, que les va a costar un montón, estos símbolos que están identificados con el gobierno anterior y con la, el pensamiento de mucha gente. En el caso de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo es muy anterior al es, gobierno sí, kirchnerista. Sí, es mucho antes, claro. Es mucho antes, es desde el mismísimo comienzo de la, de la dictadura, Oscar. Uh -huh. eh, no, no no no pertenece al folclore K no. como algunos países no. podrían llamarlo, querrían o lo están llamando. No, no, no, esto es forma parte de una reacción que hubo en la población y de parte de un determinado sector uh -huh. de la población, que fueron madres sí. de hijos que habían desaparecido, que tuvo lugar apenas, apenas comenzó la dictadura. Sí, claro, claro. Eh, de una resistencia, de un valor y de una de un de una de una actualidad uh -huh. internacional uh -huh. como ningún sí. otro sí. organismo o asociación civil ha tenido uh -huh. en realidad las madres de Plaza de Mayo al igual que las abuelas sí. son conocidas en el mundo en entero el, mundo. Claro. el bochorno de hoy a la tarde uh -huh. está en los diarios del mundo sí. En los portales del mundo está, está en las televisoras del mundo exactamente en la radio del mundo y no hace bien este gobierno no. si pretende tapar esto o pretende borrar este el recuerdo del de, recuerdo nada la, la actividad que todavía tienen siguen apareciendo nietos por ejemplo siguen conociéndose datos de, de cómplices de la dictadura cívico militar eclesiástica eh, y pretende no sé lo, lo que le va a costar yo sé que esto pasó e hicieron un allanamiento en la sede de madres Estaba en la plaza, pretendieron eh, arrestarla. Bueno, estaba lleno de gente, no llegó la idea no llegó. Yo creo que la idea fue arrestarla. No, van, no Vieron que había mucha gente, no iban a poder, iban a armar un desastre. Eh, y vos sabés que yendo un poco más allá, el tema de Bullrich, la seguridad nacional, estas leyes antiterrorismo... Eh, es un, una cuestión muy muy rara, huele muy mal todo eso. Es otra vez una puesta en escena gigantesca sí. por parte del sí. Ministerio de, de Seguridad o de las fuerzas de seguridad que están a, bajo el mando del Ministerio uh -huh. de Seguridad. Una otra puesta en escena, una otra un otro show si queremos uh -huh. lamentablemente sí. llamarlo, pero es casi como faltarle respeto a los shows, sí, sí, esto, claro claro eh, un show mediático uh -huh. otra vez, sí. uno más de uh -huh. parte de este ministerio o de estas fuerzas de seguridad. Yo mientras estaba mirando esto en la televisión hoy hace un rato, era que el juez había dispuesto que esta mujer de casi 90 años uh -huh fuera arrestada por personal femenino sí. de la Policía Federal y que concurrieran con una ambulancia para protección de la salud de Ebe de uh -huh. uh -huh. en, Frente a la casa de las Madres, ahí en la Plaza de Mayo, había dos camiones. Creo que con todas las fuerzas de seguridad, sí. hasta con la policía aeropuerto, aero no sé cuánto uh -huh. aeroportuario aero creo, creo ser, que sí, se sí, llama sí, sí. en lugar de estar cuidando lo que deberían estar cuidando estaban cuidando entre miles de comillas a una anciana de uh -huh. 90 años uh -huh. oscar supongo que pertrechados de armas sí. y de cosas es pero, parte de, una, de un show muy berreta que tiene este, este gobierno eh, para cualquier cualquier eh, noticia que tenga que ver con el kirchnerismo fíjate lópez báez cada vez que aparece en algún lado es una, un show mediático horrible eh, hasta helicóptero sea no puede hay, haber un helicóptero un de un helicóptero es una locura eh, además en el día de hoy oscar hoy es jueves es el día sí. tradicional de las marchas uh -huh. alrededor de la pirámide uh -huh. de mayo y además casualmente hoy es el día en el cual está convocado el segundo cacerolazo, ruidazo, uh -huh, sí. como queramos sí. llamarlo, casualmente, ¿no? Uh -huh. ¿Son coincidencias sí. o es, que es no fruto creo. de una torpeza, pero inaudita, digamos? Yo, la verdad que a veces, no sé si uno es un poco paranoico y piensa en teorías conspirativas, pero no dan puntadas en hilo, vamos a decir. Pero que, tampoco pero, podemos desconocer la torpeza, la torpeza que tienen, son la torpeza torpes. política sí, son que tienen. Torpes avanzan uh -huh. y van para adelante. Bueno, vamos a hablar más adelante de Tecnópolis. Bueno, o bueno, por, por eso yo voy hilando no, y me no, parece no. que están no, no, no. están están yendo por los símbolos, ¿no? Por es los terrible. símbolos de toda una toda una década y toda una generación. Y por una especie de lavado de cerebro también, ¿no? Porque cuando hablemos de Tecnópolis, quiero sí. compartir con vos y con los oyentes esto que me entero que se llama uh -huh. Ser It Girls. Sí. sí. Bueno. Wow. It, eh, sí, una expresión sí, sí, inglesa. Sí, sí. Pero bueno, vamos a arrancar con uh -huh. nuestro programa, Oscar. Sí, eh, Lucía Conde está en, los, en, la, en, operación. en la operación operación técnica. Uh -huh. Silvia Varayobre. Estoy aquí en este micrófono y Oscar Rodríguez Perfecto. está en a el a otro. A las 8 ponen acá. ¿Vos sabés que lo bueno, que me, lo que me gustó, el, el bocinazo pasado? Eh, yo no Escuchar estuve. la radio y que pongan los bocinazos. bueno Yo fui a una, un lugar cerca de mi casa a hacer quilombitos. Sí, y nosotros podemos ir después cuando sí, sí, salimos sí, sí, sí, aquí sí, a la sí, avenida sí. Mitre a ver qué pasa. Bueno, bueno. ¿Mm? Comunícate con Más Vale Magazine al 42010276. Cítrica Radio 88.5. tema de superactualidad, uh -huh. Oscar, porque esto es cierto que la realidad de nuestra querida Argentina es tan, tan, tan productiva, creo que es lo único productivo últimamente, es tan productiva que no, no, no cesa de haber uh -huh. notas, noticias, acontecimientos, discursos y demás como para comentarlos aquí. Eh, esto es Lo obtuve de la izquierda diario Este artículo y el título es Cinismo patronal uh -huh. Y se refiere a la muerte que sucedió ayer Oscar, sí. de, un, de un Obrero te sumo eh, uno más, lamentablemente murió otro más. Murió otro, sí, murió otro más. bueno, sí. Hoy murió. terrible, uh -huh. terrible. Por sí. eso es el cinismo patronal y me refiero, o nos estamos refiriendo para todos aquellos que no se escuchan, a este trabajador, que era el que yo tenía en uh -huh. cuenta de 51 años, que estaba contratado, contratado por una de las empresas tercerizadoras de Metrogas, sí. ...que perdió la vida producto de una intoxicación Est había otras tres personas junto con él que fueron hospitalizadas ahora nos estamos enterando que una más ha fallecido uh -huh. eh, todo esto fue a raíz de un escape de gas oscar que registraron que, oh, que se registró mejor dicho cuando estaban reparando un caño de baja presión sí. en el barrio de barracas no sé si esto fue, no me acuerdo ahora la calle en la cual esto sucedió, pero rápidamente el vocero de Metrogas, muy rápidamente, y aquí viene el uh -huh. título de cinismo patronal, muy rápidamente un vocero de la empresa Metrogas, Metro Rafael Rodríguez Roda, uh -huh. es su nombre, no, sí, no importa, no importa, es dato, eh, dijo que se trató de un accidente, el diario lo entrecomilla, Ajá, la sí. palabra accidente, que se produjo cuando operarios de la contratista hacían un trabajo de rutina en un caño de baja presión uh -huh. de 20 pulgadas. Siguió el mismo portavoz de Metrogas diciendo que todavía no se sabe el motivo del accidente, otra vez está entrecomillado por el diario, realmente desconozco las causas. Sí que fue un escape importante de gas, dice el señor uh -huh. Rodríguez Roda. Los operarios se encontraban en un pozo y por eso se intoxicaron. Y aseveró que los obreros trabajaron, escucha esto, uh -huh. Oscar, trabajaron con todos los elementos de seguridad que se necesitan. Trabajaron uh -huh. con todos los elementos sí. de seguridad que se necesitan. Aunque aclaró dijo desconocer si estaban usando máscaras para evitar complicaciones ante una eventual fuga de gas entonces en qué quedamos claro, Rodríguez Roda otra, claro. en que quedamos estaban trabajando con todos los elementos de seguridad o desconoce usted uh -huh. si estaban usando las máscaras uh -huh. para protegerse de complicaciones derivadas de un eventual escape de gas lo cierto es que eh estas dos personas fallecieron, uh -huh. y fallecieron dos trabajadores sí. de poca edad, creo, jóvenes o relativamente jóvenes, ejerciendo su tarea cotidiana por la no protección o por el cinismo patronal. Sí. Lamentable, sí. muy lamentable. Eh, las versiones que en otros diarios hubo, Oscar, son... Uh -huh muy diferentes de estas sí, claro, por esto se, claro. eh, escogí la del uh -huh. diario la izquierda diario claro, son todas muy muy maniqueas también oh. ¿no? todos todos tienen una visionista. muy bien que cada uno la tenga como nosotros también las por tenemos eso pero seleccionamos aquello este, que tiene que ver con nuestra visión sí sí sí Eh, vamos a saludar a alguna gente y le, le, le bueno, regalamos el tema que sigue. Dale. Gracias a Diego Cristaldo, Karina de San Miguel, Fernando Ruiz, Ana Rullero, Eva Mercedes Besón, también para vos. Para vos Esto eh, es Eva. Los Bogan Brothers. Oh, Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tardemagazinradial.blogspot.com.ar Date una vuelta. Bueno, no, está, deja el celular, está jugando con el Pokémon, seguro. No, no, si ni sé pues lo que sentada. es, busca... ¿Cómo que no? no? no te estoy viendo con el dato. celular ahí, dejate de morar Estaba buscando un es dato. Es una nueva aplicación, <risa> es una pavada. Discúlpeme, no lo que le gusta. A ver, decíme, porque no eh, tuve ni tiempo. Ese furor mundial, y esto es así, eh, se, este miércoles ayer se lanzó por la noche acá en Latinoamérica, la descarga del Pokémon Go, es un juego para celulares, para móviles, que más de 100 millones de usuarios en el mundo. 100 tiene este millones. Juego. Sí, sí, sí, sí. Vos te bajas la aplicación a tu celular, eh, Android, ¿eh? qué sé yo, el nombre que tenga el celular y tenés que estar conectado eh, con GPS también para saber dónde estás, ¿por qué? Porque es como vas vas caminando por la calle con un mapa iba es la realidad virtual la realidad virtual no es momentánea, estás ahí, en el momento vas caminando por esta calle y está ahí en tu celular y te aparece un Pokémon no sé de qué corno y tenés que ir hasta ese lugar rápido a agarrarlo, a tomarlo porque te ¿Qué es un Pokémon? Es, es un bichito, ah, es, es un, un animalito bichito. que no existe. Claro. Eh, cada uno tiene un poder y vas vas sumando Pokémones, digamos. Claro, es una pavada yo he visto o sea que es como que vas comiendo te conozca claro, que el otro pacman un pacman Pac Pac pero más moderno y además que lo vas comiendo vos mismo claro, por la claro, calle claro, hay mucho talado que se ha caído eh, se claro. ha tropezado se ha chocado he visto gente que se chocó palos de luz claro porque, porque no. está mirando el celular va caminando y va mirando el celular va mirando mirando claro no puede jugar en tu casa sentado no no no eso es el eh, único bueno se puede decir algo que que tenga de bueno, es que la gente sale a caminar con esto <risa> claro, sí. o sea que es algo así como interactivo es no sé interactivo, cómo... claro, claro claro tiene que ver con la realidad absoluta el tema es que los que están, supongo que están muy contentos con esto son los que afgan celulares Y claro, porque se pues encuentran mucho tarado con gente, un... <risa> claro. Mucho tarado con el celular en la, la mano, mirando el celular, no miran, no miran ni nada, no miran por dónde caminan, están viendo a dónde van, porque seguramente hay un, no sé, un Pokémon, una Pokébola, una Poké, no sé qué porquería. Claro. Porque porquería. Ah, por eh, eso es Pokémon Go. Pokémon Go, claro. Ah, claro, tenés que ir a buscarlo. Tenés que ir a buscar eh, el acceso es gratuito. Claro, claro. Al al juego, pero la aplicación, tenés que entrar a Google, abrirte una cuenta, el correo electrónico asociado, y por ahí está el negocio. Fijate vos, eh, estamos hablando de eh, la aplicación generó una ganancia de 10 millones de dólares por día. Caramba, 10 millones de dólares email, no? por día, son varios los, los dueños. Eh, te digo más o menos cómo arrancó esto. esto Bueno, eh, arrancó primero en eh, una empresa norteamericana que se llama Niantic, la distribuye una japonesa que se llama Nintendo. Nintendo es muy conocida, muy vieja, es sí. muy conocida y muy vieja en Australia, Nueva Zelanda Estados Unidos, se fue extendiendo a Europa, llegó a Latinoamérica, y bueno, después hay Poképaradas, o sea, lugares donde tenés que ir a buscar un Pokémon, eh, ahí hay entrenadores, una pavada, pero yo te la digo porque Poképaradas, eh, gimnasios Son lugares donde... El Pokémon, el Pokémon, está Pokémon haciendo... no hace gimnasio, claro, claro. Ah, Y que tiene que, que agarrarlo tu... ahí adentro claro No, no, es un lugar donde vas con tu Pokémon Y lo haces hacer ejercicios Una pavada ah, Una pavada, ¿toma ¿toma de... a lo boludo. que voy es Que es un... ¿Cómo, cómo? ¿Qué decís? toman por boludo Ahí está, este <ríe> tiene razón Navarro Nos toman por boludo ¿está tanta Navarro? Barroso? Sí, no sé, no ver, Te toman por boludo. No, está, está, está ahí, <risa> eh, viste que usted es, es, es muy muy nerviosa este hombre? Sí, sí, Me gusta sí, mucho lo que haces, pero sí. también está un Me poco acá. Me gusta sacado. el dibujito ese que haces. <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, para terminar con esto, Pokebolas para casarlo. Eh, bueno, diseñadores de videojuegos denominan realidad aumentada, Porque ubica elementos virtuales en el mundo real. Ajá. O sea, el bichito ese lo ves caminando por acá. Con, en tu pantalla de claro, celular sí, sí, sí, una así que como dice Navarro te toman por boludo <risa> sí, sí, sí, sí. tengo algo también sobre el mundo de la cibernética Oscar, vos Ajá. te habrás enterado estos dos jóvenes que hicieron unos <risa> tweets amenazantes con respecto al, a la, al presidente de la nación me cuesta decirlo uh -huh. Eh, pero bueno, ahí andan, viste uno creo que ya quedó en libertad, el otro todavía no La madre de uno dice que es un tonto, francamente, esto que hicieron sí. Pero bueno, ahí va Y la justicia ocupada en esto y no ocupada en otras cosas en realidad no Pero hubo uno hecho también anterior a este de estos dos jóvenes De otro uh -huh. joven también Esto sucedió el año pasado sí. No sé si te acordás cuando fueron las elecciones locales de la ciudad de Buenos sí, Aires Sí, sí Sí, me acuerdo Las elecciones generales casi. de la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. Joaquín, un joven, denunció que había detectado fallas En el sistema de seguridad de la empresa Magic Software Argentina uh -huh. Uh -huh. Que fue la empresa que eligió el PRO en aquel momento, el año pasado Para implementar aquello que fue el debut de la boleta electrónica uh -huh. uni sí. única En la Ciudad de Buenos Aires Cuando los porteños elegimos las autoridades porteñas, ¿no? Eh, el sábado previo a esas elecciones, uh -huh. este joven Joaquín eh, no, el sábado previo, mejor dicho, la divi la, la división del cibercrimen uh -huh. del sí, cibercrimen sí division, de la Policía sí, sí. Metropolitana allanó la casa de Joaquín. Uh -huh. sí. Y le secuestró un montón de cosas, uh -huh. ¿viste? discos rígidos, pendrives, memorias, sí, etcétera sí. Lo acusaron en su momento de ingresar al sistema de la empresa para causar daño la empresa sí. esta que había contratado uh -huh. el PRO. Es decir, con intenciones dañinas, claro, perjudiciales, maléficas, malébulas. de generar fallas en la transparencia uh -huh. que en aquel momento ese acto comicial iba a tener sí. gracias a la boleta electrónica. Sí, sí, digamos lanzado con bombos y platillos, ¿no? Sí, sí, fue tremendo, uh -huh. sí, sí. Un año después... Este año uh -huh. que estamos viviendo hoy, se determinó que Joaquín Sorianello, uh -huh. que es su apellido, entró en el sistema efectivamente, pero no lo hizo con una causa indebida ni tampoco causó daño alguno. No sí. causó daño alguno uh -huh. ni entró para causarlo, no. tampoco, sino que actuó movido por la intención de alertar la facilidad con que fue posible fabricar un uh -huh. fraude informático inédico inédito uh -huh. en la historia del país. Dice Joaquín Sorianello, quise comprobar si el sistema era seguro, entré y era una fiesta. Uh -huh no podía creer lo fácil que era le contó uh -huh. esto a página 12 que es de donde yo obtuve el artículo en un diálogo en el que en el que el mismo Joaquín aseguró que el voto electrónico parte fundamental de la reforma política que impulsa cambiemos uh -huh. ahora sí, este nacional. año uh -huh. y que comienza justamente a tratarse en el día de la fecha uh -huh. en la Cámara de Diputados según según Joaquín es un curro Claro. punto final. Sí. sí, lo que hizo este muchacho es demostrar que hay muchas que tiene muchas falencias el sistema este, que, que es, se puede que eh, es vulnerable claro, totalmente vulnerar y cambiar los datos para un lado o para el otro, ¿no? Nadie está diciendo que sea solamente para el lado del pro, pero lo, se puede hacer para cualquier lado. Sí, Eso sí. es lo que demuestra y, bueno. y que la transparencia quizás no sea tan transparente. No. <coughs> no. Que sea algo Algo uh -huh. sucia, a lo mejor hay uh -huh. algún algún bichito, no sé, algo algo que lo convierta en algo no muy confiable. no sea, no sé nada pero hay tanta belleza tirada en la mesa desnuda, toda rebalsada apuras ah, el vaso vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada borracha está la puerta, cerrás Queda abierta magazine No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta porque sí. Deportes Con Nacho Fernández Lirio Toda la agenda deportiva En Más Vale Más Gracias Silvia y Oscar Y veníamos hablando de los Juegos Olímpicos Desde el principio del año Llegó el mes Del 5 al 21 de agosto se va a disfrutar De la fiesta máxima del deporte Y como no es Vamos a estar repasando el movimiento de todos los argentinos en sus distintas disciplinas. En primera instancia hay que decir que la fiesta inaugural va a ser el viernes 19 y 15, 7 y cuarto y dura 3 horas. Hasta las 11 de la noche vamos a ver desfilar a todos los deportistas que reúne esta fiesta del deporte. Son 10.500 atletas, de los cuales 213 son argentinos. El abanderado argentino, quien lleve la bandera argentina a lo alto, va a ser Luis Escola, el capitán del seleccionado de básquet. Nos metemos en lo que va a ser las competencias y decir que el viernes, el día de la inauguración, no hay movimiento activo justamente en los deportes para argentina todo arranca el sábado 8 y media de la mañana fernanda russo en rifle al aire brian rosso en remo y lucía palermo también en remo van a estar dando el puntapié inicial ...para los atletas argentinos... ...un rato más tarde... ...Eduardo Sepúlveda... ...Maxi, Richesi y Daniel Díaz... ...lo van a estar haciendo en ciclismo... ...a las 10 de la mañana... ...Paula Pareto... ...la judoca que ganó en los Juegos de Beijing... ...la medalla de bronce... ...disputa eliminatorias... ...para seguir avanzando en el certamen... ...mismo horario para el debut... ...del seleccionado masculino de hockey... ...a la una del mediodía... ...todo del sábado lo que estamos mencionando... ...se presentan las chicas del Beach Volley... ...Anna Galay y Georgina club van, ...van a intentar de vencer a las españolas... ...para seguir con vida en Río de Janeiro... 5 de la tarde es el turno... ...de nuestras queridas Leonas... ...por la primera fecha el seleccionado femenino de hockey... ...se enfrenta a Estados Unidos... ...a las ocho y media de la noche, 20.30... ...es el turno de las chicas del Volley... ...y por último... Para terminar un sábado puro deporte, nuestros gladiadores, hablamos de la selección de handball se va a enfrentar a Suecia por la primera fecha del torneo. Para agendar, para estar atentos, el básquet con Escola, Manu, Nozioni, Delfino y compañía debutan el domingo a las 10 y media de la noche contra Nigeria. El volei masculino hará su debut en el mismo horario que el básquet y su rival va a ser Irán. El fútbol mismo domingo pero a las 6 de la tarde y el rival es argelia hasta que hicimos un repaso veloz de lo que va a ser el debut de los deportistas argentinos por supuesto día a día y minuto a minuto esto va avanzando y se va viendo las medallas que el conjunto argentino va a tener Cambiamos de tema y hablamos de la selección argentina de fútbol. El día lunes, Edgardo Bausa fue designado como el sucesor de Gerardo Martino para dirigir el seleccionado mayor de fútbol. Entre los miles de nombres que se barajaron, el patón fue el electo. Los nombres que se barajaron desde Sampaoli, Ramón Díaz, Caruso Lombardi, Simeone, etcétera etcétera La verdad que lo de Armando Pérez fue como una especie de reality show para ver quién se quedaba con el puesto máximo dentro del seleccionado mayor de fútbol. Hablando de Edgardo Bauza, viene de dirigir al San Pablo, llegó a semifinales en esta última instancia, ganó la Copa Libertadores 2008 con Liga de Quito, la primera Libertadores para un equipo ecuatoriano y en 2014 con San Lorenzo de Almagro también la primera Copa Libertadores para el conjunto argentino. No es un técnico que me agrade, no es un técnico de los que hubiese elegido yo si tuviese la oportunidad de elegir un técnico, Eh, la verdad eh, con aspectos defensivos de, de intentar de buscar el gol y después retrasarse un poco y jugar de contra la verdad que no es lo que más me guste pero vamos a ver lo que propone Gerrdo Martino eh, Perdón Edgardo Bauuza con los jugadores que él tiene no porque en primera instancia va a tener que conseguir que Lionel Messi vuelva al seleccionado argentino e intentar de adaptar un equipo a él o mejor dicho, a Lionel Messi a un equipo. Me parece que esa es el gran objetivo del patón Bauza, intentar que Messi eh, se inserte en un equipo con sus características, que el pan, que el patón le le quiera instalar a él. Por supuesto que le deseamos la mayor de las suertes, eh, el, es el técnico del seleccionado argentino y vamos a querer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 Abrimos las puertas de la tienda de curiosidades. Todo a buen precio. Escúchenme, pasen y vean. Óscar, ¿vos tenés hipopomontrosesquipedalifobia? ¿Eh? Te Pero, la repito. ¿Hipopomontrosesquipedalifobia no, tenés yo soy eso? ¿Conocés? <risa> ¿Conocés a alguien que padezca de No, pero no sería amigo de esa persona. ¿Que si tiene todo eso? ¿Vive? Sí, ¿camina? ¿sabés lo que es esto, Oscar? No sé, pero me la suena gravísimo. La Y lo dije, uh, lo todo dije. Miedo es una a las sola... palabras largas. Ah, con razón. Miedo. sabes cuántas letras tiene la hipopomonstruosesquipedalifobia? <ríe> ¿Sabés? 30 letras. Epa, es un yo, es un bombón para jugar a la claro, horcada. Claro, yo <ríe> lo peor ¿No que jugabas a la horcada? Sí, claro, claro. Otorrinolaringólogo. No, bueno, esa es una es pavada. Es una pavada. Al lado de ¿Al la hipopomonstruos, esquipedal y fobia. Claro, es un buen insulto, eh. Es tremendo. que sos vos? Sos el hijo de la hipopatrasa. <ríe> uy, me pegan. Y <ríe> fobia. Claro, claro, me pegan piensan que es un insulto. Bueno, más allá terrible. de este descubrimiento que he hecho uh -huh. en este almacén de curiosidades, también tengo algo muy lindo de los caballitos de mar, que quizás la gente lo conozca pero a mí me pareció más que interesante y curioso eh, creo que todos sabemos que ellos eligen una pareja y son monógamos uh -huh. a lo sí. largo de toda sí. su vida y que cuando muere la hembra y ellos se quedan solos uh -huh. por un tiempo al cabo de ese corto tiempo también mueren claro. pero otro tema interesante de ellos es que son los machos el caballito de mar o uh -huh. el hipocampo como es su nombre no la yeguita de mar no, no, no. Los caballitos de mar o hipocampo son aquellos son ellos los machos Ajá. en realidad los que llevan los embarazos. Y ojo al piojo ah, con mirá. esto, ojo al piojo con esto, porque la hembra le transfiere sus huevos uh -huh. fertilizados ya por él, obviamente, se los transfiere a la bolsa incubadora que tiene el macho imagínate ah, esto en ese pequeño pequeño cuerpito que tienen no es cierto sí, sí, sí, sí. Eh, y el macho los alberga en su uh -huh. en su vientre en su vientre digamos algo. en esa bolsa incubadora uh -huh. eh, se desarrollan allí eh, y digamos que los expulsa cuando Ajá. ya están desarrollados y la cantidad que expulsa Oscar, uh -huh. es increíble también, va entre 10 o 400 Epa. caballitos de mar wow, entre 10 y 4 es como mucho, no es una cosa claro y generalmente estos animalitos tienen mucho porque los depredadores se los comen generalmente Entonces tienden a tener mucho Supongo, como las tortugas son marinas. Son tan bellos además, ¿no? sí, son tan sí, hermosos. Son lindos, y sí. además es este símbolo de la uh -huh. fidelidad sí, hasta exacto. el final de su vida. Uh -huh. Y otro gatito más. Yo tenía una novia que nos que esté comprometido y nos regalamos un caballito de mar cada uno, ¿viste? Con una media Ajá, medalla. Sí. Y no era cierto. No era cierto. No, no, meten unos cuernos. Bueno, ¿no era cierto en las personas? Porque en los caballitos de mar sí. Pero claro. Bueno, ellos los simbolizan. Claro, yo pensé que sí. Y tengo otra cosa para que nuestros oyentes lo hagan ahora si quieren o cuando tengan ganas medir la distancia, medir la distancia vos creías que te iba a decir otra sí. cosa. No, no, no, no, estoy pensando en otra cosa. Me acordé de una novia Tenemos que, que medirnos la distancia sí. con los brazos extendidos, sí. así como los dedo contra dedo. Ahora, los brazos extendidos, la mm. distancia desde un dedo índice hasta el otro sí. de la mano derecha hasta Extendido. la izquierda, sí. los brazos no, extendidos. Dedo para arriba, no. Extendido. Es exactamente nuestra estatura. Ah, mira, yo tengo los brazos cortitos. Lo, bueno, sos cortito, entonces. <risa> yo lo medí bueno, me medí y ajá. te aseguro que es el metro 55 bueno, que mido. vos sabés que me acordé cuando estás diciendo esto y de la imagen sí de el dibujo de da Vinci. Bueno, ven que está con los brazos es un así. círculo y la persona bueno. está con los brazos extendidos, las piernas abiertas y tiene mm. toda una cuestión Sí, nunca lo analicé mucho ese dibujo que es un clásico por otro sí. lado, pero bueno, yo esto lo hice, así que todos aquellos que quieran hacerlo, vos, Lucía o todos nuestros múltiples oyentes, estiren los brazos, se miden desde la punta de un índice hasta el otro y te aseguro que es la uh -huh. la altura, es ¿Mirá? la altura. Mira qué bien. Sí, sí. Bueno, hasta acá tengo otras curiosidades te las cuento en otro uh -huh. momento, Carlos. Bueno, Participativas a... también sí, para sí, nuestros sí, oyentes. Sí, sí, sí, sí. la voy a publicar, voy a buscar algún alguna imagen y la publico mañana. Eh, Argentina está jugando es el la selección vamos? 0 a 0. Eh, Con Portugal, claro. Estamos hablando de Eh, los, los juegos olímpicos ¿no? eh, las olimpiadas no las olimpiadas son el periodo que va entre juego y juego estos oh, son wow. juegos olímpicos sí, sí, sí, sí, Yo ah, sé mucho de eso. esto se <ríe> lo leí hace mucho me quedo ah, cuando una hacia... vez lo dije al aire en otro programa y me dijeron no eso no es, es el, los juegos olímpicos son mientras están jugando el, las olimpiadas son el periodo que va entre juego y juego los cuatro años que transcurren sí, claro, entre claro. uno y otro. Uh -huh. Ah, mirá vos, Oscar. ¿Viste? es cierto que uno siempre aprende sí, algo exacto. en esta vida. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, vamos, eh, recordemos que hay un, un ruido a voz, los Ah, ¿cómo? perdón, no, no, no. te iba a hacer una pregunta ver, contame, ¿Te, ¿Te gustan preguntame? los Juegos Olímpicos? Me gusta, me gusta ver cosas que no tienen que ver con lo profesional Ajá. Y más no le doy, es más, no le doy pelota al fútbol Me gusta, pero no, le doy menos no, pelota no, claro Porque no. es más importante otras cosas sí, O sí. sea, eh, hay que ponerse En el cuerpo de un atleta Que está cuatro años y dale que va sí, trabajando como un descocido claro, ¿no? aparte trabajando de otra cosa sí, ¿no? sí, muchas claro. veces viven de otra cosa porque no está profesionalizado o porque no hay sponsor como en otros lugares del mundo que tampoco está profesionalizado pero hay empresas que le ponen plata encima para que entrenen una marca de zapatilla o de vela o de canoa o lo que sea, acá y con todo eso lo difícil que es llegar a entrar a un juego Y bueno no importa ya si queda cuarto quinto uno lo escucha desde la gente que está participando el hecho de estar en ese lugar no a mí me gusta a mí me gusta sí, me a mí me gusta más veo eh, y bueno obviamente que me interesa Sobremanera uh -huh. cuando los argentinos sí, ganan Alguna claro, claro. medalla, esto uh -huh. es indudable ¿no? sí si, sí, tenemos eh... no muchas posibilidades Como nos decía Nacho en el, en el informe que hizo hace un rato Pero bueno, uno hay que ver y igual Probablemente las Leonas uh -huh. obtengan una sí, buena vez Esa medalla fútbol dorada Fútbol puede ser, ansían. tenis alguno también sí, sí. Porque los hay otra cosa, los grandes tenistas Se están bajando uh -huh. Hay una cuestión muy profesional del tenis este Y los grandes tenistas Que cobran mucha guita y no no, no se van a romper ahí si tienes que jugar Después un, un torneo muy importante Con muchos puntos, con mucha plata Y bueno, esos quedan Porque por ahí también por ahí Llegamos a, a rimar algo Ojalá. Estabas contando Ahora, yo te te Ahora viene un, una cosa que se llama Separado ah, que, se, que se dice que te separa cuando estás hablando La invitamos a Lucía para que lo pongas Ahor, <risa> dale Yeah Comunicate con Más Vale Magazine al 4 0276 En Facebook y en Twitter Más Vale Magazine Cítrica Radio 88.5 Jueves de 18 Jueves de 18 a 20 Estamos hablando de los juegos, eh, hay una nota muy piola que hay en un, un lugar que se llama Adital, es una página brasilera de noticias, un portal, eh, se llama la nota más allá de las olimpiadas, está escrita por Roberto Torres Collazo, puertorriqueño él, eh, y está, vos sabés que remarqué algo que me gustó mucho. Modelo de ciudad mercancía, una ciudad para ser vendida a, las megos, a los megas emprendimientos. Y esto está hablando de Río de Janeiro. Los Juegos Olímpicos tendrán lugar, bueno, tienen lugar hasta el 21 de agosto en Río de Janeiro. En medio de recientes controversias de dopaje, que eso también tuvo un problema grave Rusia. Falta de preparación de facilidades de alojamiento para deportistas. También Argentina tuvo problemas, la delegación no estaba muy conforme donde estaba y extremas medidas de seguridad, el Zika, el Zika es una enfermedad transmitida por un mosquito, la crisis económica y la política eh, que hace que haya desalojos, represión policial, miti militarización de las favelas, crimen criminalización, ya estoy tengo ese problema como el, el, la palabra que dijiste vos, Dame con las palabras. Si no largas. me digas ahora porque no, no tengo no, para leerla. Imagino. criminalización <risas> de los residentes de los asentamientos en sectores marginados y de bajos recursos, como son las favelas. Eh, todo esto, dice la nota, para la salud del complejo militar industrial y de poderosos empresarios, en una entrevista para Brasil de FATO, Sandra Quintela se llama ella, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur y miembro del Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas del Río de Janeiro, afirmó que Río de Janeiro adoptó esto que te decía, adoptó el Río de Janeiro, adoptó el modelo de ciudad mercancía, una ciudad para ser vendida de los megas emprendimientos, como son los dueños de bienes raíces, sobre todo, ¿no? eh, según datos de esta de este lugar, de este instituto, hay 65.000 familias que fueron removidas, 65.000 familias, multiplicada por 3 por 4, la cantidad de gente que fueron sacada de su lugar porque necesitaban privatizar esos espacios. Ahí como pasa acá, hay muchas villas miserias, muchas favelas, claro, esa gente no tiene título de propiedad no. y se la saca, se la saca por la fuerza. Hay regiones enteras que fueron privatizadas. Bueno, todo esto es para el desarrollo. Sí, así dicen, sí, el desarrollo de los grandes empresarios. Claro. Por ejemplo, ahí dice la región del Porto, Porto Maravilla, donde está el antiguo puerto, bueno, ahí nació el capoeira, la samba. Todo esto está muy parado o sea, se, se terminó con todo esto, ya eh, la privatización hizo hizo desastres ahí. El Ministerio de Defensa dice también, ha declarado que 18.000 militares serán desplegados en las ciudades donde se desarrollarán los juegos de fútbol, por ejemplo, Sao Paulo, Manaos, Salvador, Brasilia, Belo Horizonte y Río, eh, recibirán 20.000 hombres más, eh, aproxim aproximadamente 14.000 del ejército brasileño, 4.000 de marina, 2.000 de aviación y hay un tema de segregación de ricos hacia pobres, por supuesto. Eh, bueno, los grandes ganadores, como fue la Copa del 2014, fueron los mismos que ahora. Un pequeño sector de barrios ricos, los grandes inversionistas nacionales y extranjeros. La mitad de los brasileros, dice una encuesta, no está de acuerdo con las olimpiadas según una encuesta de un instituto que es Datafolda. Esto es una nota que está interesante, que se llama Más allá de las Olimpiadas, de la página de Adital, hecha por Roberto Torres Collazo. Esto que se supo algunas cosas y otras no, obviamente no les interesa nada. A los grandes medios este tipo de cosas porque habla mal de un negocio en el que están todos pegados, están todos prendidos, están todos mordiendo. Sabes que a raíz de esto de, de estos Juegos Olímpicos, viste que vino Kerry ayer a la noche, sí. que es el secretario de Estado de Estados Unidos de la gestión uh -huh, de Obama, sí, sí. Eh, un señor alto, canoso, sí. Eh, secretario de Estado en Estados Unidos uh -huh. Es el equivalente a nuestro canciller ¿no? sí. Es el ministro de Relaciones Exteriores Bueno, vino ayer Hoy lo recibió a la mañana la Nuestra canciller Marcorra. Marcorra, uh -huh. En el Palacio San Martín Luego creo que iba A la Casa de Gobierno Para que lo recibiera el Presidente de la Nación Y después se iba a Río exactamente claro, claro. Para ver mañana, creo uh -huh. que es la apertura de estos juegos, ¿no? Toda la ceremonia sí, inaugurada. Sí, sí, ya arrancó, los juegos se arrancaron. Claro, pero, pero la apertura es mañana. Es mañana, creo que a partir de las 18. Eh, nuestro presidente también fue para allá. Sí, ¿sí? No se le iba a acordar, sí. eh, Y a raíz de esto, hoy, recorriendo y recorriendo uh -huh. portales y demás, eh, lo que hacemos todos... Eh, todos los jueves y uh -huh. todas las semanas encuentro un artículo del 23 de marzo de este año el día en, el día en el cual llegó obama a nuestro Ajá. país aquella provocas provocativa visita un 23 y 24 de marzo recordad uh -huh. sí, claro eh, y el sí, artículo uno, es perdón todo un operativo de seguridad impresionante terrible. los celulares no andaban sí, donde pasaba, sí, sí, sí. bueno el Mr. artículo President. es del diario del famoso diario de new york que times uh -huh. del 23 de marzo del 16 de este año yo invito a todos aquellos que tengan interés en que busquen esta uh -huh. esta edición no sí. esta edición del 23 de marzo del diario de New York Times eh, que lleva por título eh, está la versión en inglés y en castellano así que no hay ningún uh -huh. problema lleva por título eh, ¿Qué es lo que Obama debería saber sobre la Argentina uh -huh. de Macri? más o menos uh -huh. es esto, el autor del artículo es Gastón Chilier y Ernesto Semanrach uh -huh. o algo así, Seman march uh -huh. perdón y dice que durante su viaje a la Argentina esta semana uh -huh. no porque era el día en el que llegaba sí. el presidente Obama no tiene previsto visitar a Milagro Sala quien es una prominente activista social en uh -huh. el noroeste y de una provincia del noroeste que es Jujuy la señora Sala fue arrestada en enero eh, por la, a instancias del gobernador Gerardo Morales, un aliado político de el nuevo presidente del país Ajá. Mauricio Macri ha habido un, ha habido un rechazo internacional sobre esta detención sigue diciendo uh -huh. el diario, el Papa Francisco, las Naciones Unidas uh -huh. y Amnesty internacional han expresado su descontento o claro. su eh, opinión en contra. No la Casa Blanca, sigue uh -huh. diciendo el diario, cuando se anunció la visita del señor Obama, este le agradeció al señor Macri uh -huh. por sus, y entrecomillado, por sus contribuciones sí. a la defensa de los derechos humanos uh -huh. en la región. Sí, me de eso. Digo, vale la pena, ya que hablábamos antes del cinismo patronal, también podemos uh -huh. extender el cinismo a las gestiones de los distintos funcionarios del mundo, de nuestra América uh -huh. en este sí, caso, claro. eh, y viene viene a cuento esto porque casualmente hoy llegó también uh -huh. y estuvo por aquí y no sabemos que qué exabrupto habrá claro, cometido nuestro claro. presidente frente a este a este delegado de uh -huh. el, de la primera potencia del mundo sí, de y la es, madre patria digamos. es indudable que uh -huh. es la primera potencia uh -huh. del mundo bueno me pareció oportuno recordar lo que pasó hace apenas cinco meses cuando llegó el otro uh -huh. el máximo representante de esta potencia está muy politizada muy de izquierda demasiado demasiado <risa> Ay, Esa es la, la señora Señora, vamos a escuchar un tema para Dale, la primera favor hora. James sí, Brown, sí, Robert sí. Palmer, I feel good Y ya venimos Robert Palmer, ladies and gentlemen Mr. Robert Palmer Robert Palmer Robert Palmer, one thing to know How do you feel? I feel good How Be this a new hurt